Tele-Elche, Radio Marca, 101.4, la radio de Elche. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Saludos, comenzamos nuestro programa de hoy lunes 23 de marzo, segunda semana de confinamiento para combatir entre todos la propagación del coronavirus. Y tenemos que comenzar con una triste noticia, con una trágica noticia, Porque tenemos que informar de la muerte de tres conductores a primera hora de esta mañana por un accidente de tráfico que se ha registrado en la autovía A7 en sentido Alicante a la altura del Realengo. Dos trailers han chocado y un tercer vehículo se ha visto implicado en la colisión que debido a su impacto ha provocado el incendio de todos los vehículos. Los bomberos han estado trabajando desde las seis de la mañana. Por otro lado, sobre los datos de la pandemia en la Cunidad Valenciana, ya son 1.600 los infectados, de los que 113 están ingresados en la UCI. Los datos de Elche no los facilita la Consellería de Sanidad, pero sabemos por personal sanitario que en el Hospital General hay tres ingresados en la UCI, al menos desde este fin de semana, uno en el Hospital Vinalopo y ninguno en el IMED. De momento, los hospitales ilicitanos no se encuentran colapsados, por lo que las medidas de confinamiento están siendo efectivas aquí, en el municipio. El 40% de los fallecidos, en total 40 personas en nuestra provincia, son... ...las personas mayores procedentes del geriátrico de Alcoy... ...el pasado viernes las residencias de Elche... ...no registraban ningún foco de infección... ...el alcalde ha pedido responsabilidad a todos ustedes... ...reducir al máximo la movilidad de todos nosotros... ...y cumplir con las normas del estado de alarma... ...Carlos González considera acertada... ...la ampliación del estado de alarma... ...en 15 días más anunciada por el presidente del gobierno... ...para luchar contra esta pandemia... Hoy comenzamos una nueva semana de vigencia del Real Decreto del Estado de Alarma y, por lo tanto, de confinamiento para la inmensa mayoría de la población. Además, ya sabemos que el Gobierno ha tomado la decisión de ampliar en 15 días el Estado de Alarma y lo que ello entraña. Considero que se trata de una decisión acertada y apropiada para enfrentarnos a la epidemia y para poder frenar. La propagación del virus. Tenemos que asumir que la lucha contra el coronavirus exige reducir drásticamente nuestra movilidad, exige cambiar nuestros hábitos y permanecer en casa, salvo en los supuestos expresamente autorizados, y por ello, como alcalde de la ciudad... Debo insistir y pedir encarecidamente a todos los licitanos responsabilidad y cumplimiento estricto y riguroso de las obligaciones derivadas del estado de alarma. Es decir, que reduzcamos al máximo nuestra movilidad y, por supuesto, que solo funcionen las actividades que están autorizadas en tanto en cuanto se mantenga. Esta situación de confinamiento y de vigencia del estado de alarma en nuestro país y en nuestra ciudad. El alcalde de la ciudad no fue la única autoridad que ha pedido, que ha apelado a la responsabilidad de todos nosotros para quedarnos en casa. También lo hizo la delegada del gobierno, Gloria Calero, quien anunció que se han reforzado los controles policiales en todas las carreteras de nuestra provincia para evitar los desplazamientos innecesarios. El comportamiento de, la gran, de una gran mayoría de la ciudadanía es excepcional, pero aún queda una minoría que no son conscientes de la necesidad de quedarse en casa y, por eso, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado están realizando una labor encomiable, aunque dura, para reforzar ese esfuerzo que una mayoría de ciudadanos y ciudadanas están haciendo, que es quedarse en casa. Esta limitación de circulación es imprescindible para controlar la expansión del virus pues hay que quedarse en casa y hay que tener mucha esperanza porque está demostrado, se puede cuando eh, se da el alta a cualquier paciente que tiene que abandonar la UCI porque se sí ha curado. Y China es un ejemplo de ello porque ha pasado esta pesadilla. Nosotros esperamos pasar cuanto antes esta pesadilla y por supuesto que días como el de hoy, segunda semana de confinamiento, qué mejor que comenzar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 dat de ventanas se pueden abrir, cambiar el de depende de ti, te ayudará, vale la pena una vez más saber que de puede, querer que se pueda, Dat los miedos, sacarlos afuera la cara con esperanza Teleelch Radio Marca 101.4 La Radio de Elche La Glorieta Con y Alonso Pues seguimos avanzando, hemos comenzado con una buena canción, eh, la que nos ofreció Diego Torres y la cantó ante el Papa. Nosotros continuamos porque sabemos que sí se puede, porque estamos cargados de esperanza y sobre todo cuando conocemos eh, noticias como que Elche pues es un torrente de solidaridad y el ayuntamiento no descansa también en dar una respuesta inmediata desde el minuto cero a la emergencia social. Precisamente para hablar de esa respuesta que se ha dado desde el Ayuntamiento de Ilche a las personas, a las familias que no pueden llegar a final de mes, tenemos con nosotros al concejal de Políticas Inclusivas y Sociales, Mariano Valera. Muy buenos días, Mariano. Muy buenos días, Romero. Días a todos y a todas. Muy buena canción para comenzar. Vale. Desde luego. Hay muchas, hay muchas, como también la de resistiré, ¿eh? que esa es la vacuna ¿no? emocional de todo, de todo el país. Tenemos muchas más canciones. Cada día ofrecemos una. Mariano, sí. pero nos gusta, nos gusta que nos des también eh, tu respuesta. ¿Cuál ha sido la respuesta del ayuntamiento a las personas eh, más vulnerables? ¿Qué estáis haciendo por ellas? Bueno, pues la respuesta desde el ayuntamiento fue desde el minuto uno, nos hemos coordinado, eh, actualmente tenemos cinco centros sociales eh, disponibles en diferentes zonas, eh, en la que la persona, eh, en el caso de tener, y aquí sí que hago un llamamiento a toda la ciudadanía, que por favor ahora mismo se abstengan todas las personas de preguntar por eh, cómo va un expediente o... o O, cómo, o dónde está el momento de su expediente, sino que se llame a estos cinco teléfonos que hemos puesto de urgencia para tramitar pues eso, bonificaciones de emergencia social, bien sean por alimentación, bien sea por higiene o bien sea por suministro. Eh, desde, desde estos cinco centros sociales hemos puesto a disposición de la ciudadanía cinco números de teléfono que podrán encontrar en la web del ayuntamiento para tramitar esa emergencia, ...que, eh, bueno, muchas familias están viendo... Y, muchas, ...y con muchas familias... ...con las que ya estamos trabajando. Eh, esto es, eh, son muchas familias... ...porque tenéis un censo aproximado... ...de 3.000, ¿no?, familias... ...que en servicios sociales... Eh, ...cada mes reciben ayudas... ...porque no llegan sí. al final de mes, ¿no? Así es, estas son las personas que... ...las familias, personas que están dentro... ...de lo que es el actual circuito... ...de, de los servicios sociales... ...estas personas están cubiertas... ...estas personas saben que ya tienen su ayuda... Ya no hace falta que la tramiten durante este tiempo de crisis, eh, sino que automáticamente la tienen renovada. Eh, eh, tenemos los teléfonos a disposición, sobre todo, de estas nuevas familias que puedan entrar en un momento de vulnerabilidad. Eso es lo que le iba a preguntar. Eh, ¿Esperáis una avalancha de personas nuevas para estos bonos sociales? Pues nosotros, de momento, estamos realizando todo tipo de protocolos ante las posibles necesidades que puedan surgir, sobre todo cuando se levante el, el estado de alerta. Eh, este es el momento más crucial para nosotros, porque ahí sí que veremos la realidad de, bueno, de cómo han quedado eh, diferentes familias. Actualmente ya estamos actuando con familias, por ejemplo, que estaban en, eh, ponían en su día a día un mercado en, el, en, los merc en los diferentes mercadillos que se realizaban en la ciudad y que ahora no pueden salir, pues estamos, a, estamos trabajando con, con estas familias y, bueno, y, y actualizando y poniendo protocolos en marcha para para prevenir todo lo que puede llegar. Eh, esta, esta entrevista tuvimos que hacerla el pasado viernes, pero no pudimos porque no. estuvisteis más de dos horas el equipo de gobierno reunidos, porque supongo que tenéis mucho trabajo, porque cuando pase todo esto es lo que acabas de decir. El plan de choque económico del ayuntamiento precisamente va encaminado a facilitar a los ayuntamientos que destinéis el superávit a emergencia social y otros menesteres. Eh, ¿Lo tenéis previsto, la cantidad de dinero que podéis destinar para ayudar a las familias? Eh, de momento no lo tenemos previsto, pero sí que es verdad que todas las concejalías ...todos mis compañeros y compañeras concejales... ...desde todos los departamentos... ...está trabajando en la realización... ...de los diferentes protocolos... ...para este plan de choque... ...y que sobre todo pues estemos... ...a disposición de la, de, de la colaboración y ayuda... ...de todas las familias que necesiten... ...y como bien has dicho... ...todo el, el esfuerzo del Gobierno... ...es centralizar en los ayuntamientos... Todo este, ...todo este plan de choque... ...por las diferentes ayudas que nos puedan ir llegando... Eh, ...para paliar esas necesidades que pueden ir surgiendo a lo largo de, bueno, del, del futuro ya más próximo. Y de momento, vamos con el confinamiento porque se ha ampliado 15 días más. Esto sí. supone ampliar servicios como el que estáis dando a domicilio a personas mayores, pero también a personas dependientes. Así es. Nuestro servicio de atención a domicilio está trabajando con aquellas personas mayores o dependientes que no tienen ninguna vinculación familiar, que no tienen familia. Esto por un lado. Luego tenemos, por otra parte, el servicio que desde día hemos puesto en marcha para aquellas personas dependientes o mayores que no, que no queremos que salgan a la calle, pero tampoco tienen eh, familiares que le puedan realizar esa compra, tanto bien en supermercados como en farmacia. Se ha puesto en marcha un teléfono para poder asistirlos. Estamos esperando también eh, cuál es la respuesta desde el Gobierno central, que ya ayer eh, nos avisó de que va a dotar a los ayuntamientos de todo lo necesario para darle más respuesta a estas personas mayores y dependientes para que no salgan de casa. Y luego, por otro lado, pues hemos habilitado, como bien sabéis, desde el lunes pasado, un albergue en el Polideportivo del Toscar, que a día de hoy ya estamos atendiendo a 69 personas eh, si no 69 personas, pero tuvimos eh, un fallecimiento la pasada semana precisamente en este albergue del Toscar. ¿Qué ocurrió? Sí, es triste. El día 19 tuvimos un fallecimiento de una persona por muerte natural. Eh, bueno, eh, por lo visto es pues, una persona que murió de un infarto de, al corazón. Y bueno, son estas cosas que tenemos con las que tenemos que ir trabajando día a día en nuestro día a día y con las personas, pues, dando una respuesta a las personas más vulnerables. Eh, hay mucha solidaridad, lo he dicho al principio, porque para realizar este albergue en el pabellón del Toscar ustedes han recibido también donaciones de empresas. ¿Las empresas cómo se están portando en Elche? Yo quiero aprovechar este espacio para agradecer a la cantidad de empresas particulares eh, que se han volcado no deja de sonar el teléfono Romery no deja de sonar me, no dejan de llegar mensajes de disponibilidad de personas pues bueno tanto a nivel personal como a nivel empresarial que se están tirando en esta solidaridad que si no si otra cosa no pero seguro que solidaridad sí que nos va a dejar eh, como bien sabéis eh, en todo el Estado español esta crisis cantidad de empresas y personas que se han volcado y que me dicen ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo te puedo ayudar? ¿Qué es lo que puedo poner a tu disposición para sacar todo esto adelante? Qué ejemplo, ¿no? Uf. Usted nunca hubiese pensado vivir esta situación y ahora que la está viviendo, eh, ¿qué lecciones saca? Pues la verdad es que son, son muchas lecciones. Hay mucha responsabilidad detrás ahora mismo, pues por, por, bueno, desempeñando un puesto político público, pues eh, hay mucha responsabilidad, Romero pero hay muchas lecciones que nos está dando y que estamos viendo en nuestro día a día de, de, estas, de estas personas que están trabajando en primera línea de toda esta crisis, eh, ese esfuerzo y sobre todo esa vocación de ayuda. Y luego que cuando más nos necesitamos, más estamos. Es decir, la red de la solidaridad española es increíble cómo se va haciendo cada día más grande. Y esto es un gran ejemplo... De, bueno, de esa vivencia que estamos teniendo todas y todos en este momento de crisis. A todos nos preocupa el número de contagios que se están produciendo entre el personal sanitario en la Comunidad Valenciana. Eh, ¿Sabes algo de cómo está la situación de los hospitales y los geriátricos en Elche? Bueno, eh, los datos a nivel local nos están dando, se están dando datos a nivel provincial, como bien sabéis, eh, nosotros, en cuanto a lo que son las oh, residencias de mayores, eh, la pasada semana tuve con el, bueno, contacto con las tres direcciones de las tres residencias. De momento no había ningún caso, no había ninguna alerta eh, y, por lo tanto, en ese sentido trabajamos eh, coordinadamente con, bueno, con lo mejor posible para poder para poder paliar toda esta situación. ¿Cuántas residencias eh, hay en Elche de personas mayores? Nosotros, ahora mismo, que estamos, se está gestionando una pública, que es la que está en Altavis, y dos privadas por la empresa Domubi en Carrusin en Arju. ¿Y, ¿Y se sabe de qué falleció esta persona, esta mujer de 75 años la pasada semana? Creo que fue el 18 de, de marzo. ¿Falleció de coronavirus? ¿Se sabe algo o fue por pues, otras causas? Ahora... Ahora mismo no te puedo decir porque no sé, no tengo conocimiento en cuanto de qué falleció esta persona. Sí, así que es verdad que me uno a esa eh, petición de responsabilidad que hizo el alcalde en su día. Eh, como ayuntamiento pues, pedimos esa responsabilidad para ver y para aclarar qué, qué ha ocurrido en todo este caso. Eh, eh, Mariano, las, nos preocupa también mucho los trabajadores de la dependencia, las trabajadoras sí. de estos geriátricos. Porque ellas mismas el pasado viernes tuvimos una, una entrevista por teléfono en una de las responsables eh, uh -huh. de una de las residencias y estaba diciendo que se encuentran muy solas, que desde Sanidad no, no dan respuesta a, a, al material de protección que, individual que necesitan. A ver, es un, momento, es un momento duro para todas y todos, es un momento de crisis para todas y todo para todo el Estado español. Eh, es verdad que desde el primer momento, cuando eh, comenzó eh, el estado de alerta, eh, la empresa DOMUR y se puso en contacto con nosotros para pedirnos ayuda porque no encontraban este material de protección individual, estas EPIs, para trabajar. No las encontraban, estaban intentando las. Eh, adquirir y no, y no encontraban y nos pidieron respuesta, nos pidieron ayuda como ayuntamiento, nosotros nos pusimos a su disposición y vuelvo a repetir, aquí también quiero agradecer a toda la comunidad china que se esforzó para conseguir esas mascarillas, esos guantes y los geles tan necesarios para trabajar en el servicio de atención a la dependencia o bien en la residencia o bien en el, en el domicilio y nosotros como ayuntamiento hemos podido recoger algo de material y se lo hemos puesto a su disposición. Seguimos en ello, entendemos que durante esta semana vamos a tener todo ese material necesario para poder trabajar eh, debidamente con las EPI necesarias y no exponer a nadie a, a este virus. ¿La comunidad china ha sido quizá la que más donación de mascarillas y geles ha realizado a Elche? Uh -huh, de momento, eh, todo lo que personalmente, desde la Concejalía de Igualdad de Derechos Sociales y Políticas Inclusivas hemos recibido, ha sido de la, de la comunidad china, de Elche y Creviente, porque bueno, hicimos un llamamiento urgente para poder trabajar en el albergue con las, con las eh, medidas de seguridad necesarias. Y, y por estas necesidades que se nos plantearon desde la empresa, desde la empresa eh, para el SAT y para la residencia, hicimos un llamamiento urgente y tuvimos una respuesta Casi, casi inmediato. Pues por lo que ha señalado, Mariano, están ustedes ahora a la espera de que el Gobierno concrete esas medidas que se van a reforzar para atender mejor a las personas mayores y dependientes. Pues sí, eh, todas esas medidas eh, que ya han salido, vamos a, estamos a, a la espera de cómo a, a aterrizarlas en el Ayuntamiento para poder ponernos en marcha ya trabajar. No obstante, nosotros tenemos los protocolos eh, en marcha también eh, que estamos cubriendo a estas personas desde el minuto uno para que no salgan a la calle. Pues muchísimas gracias por el esfuerzo que realizan el trabajo y la protección de nuestras personas mayores y las familias más vulnerables en una situación como la que nos toca vivir. Gracias, Mariano Valera. concejal. Muchísimas muchísima gracias a ti muchísimas gracias a vosotros. Y os animo a todo que, por favor, para paliar... Este virus nos quedemos en casa, sobre todo en estas semanas más difíciles. Muchas pues, gracias. Es un mensaje que vamos a repetir constantemente. Y nosotros, antes de continuar el programa La Glorita, nos ponemos algo nostálgicos y les dejamos con más música. Nos ponemos nostálgicos porque acabo de ver eh, cómo detrás de los, de los cristales de nuestros estudios de Teleelch Radio Marca sigue lloviendo. Es tiempo de lluvia de la noche a la mañana llega junto a la ventana con su frío aliento otoñal y se acuna en el cristal en un suave baile entre los brazos del aire, sin saber cómo de gris la casa se vistió. Con... Desde yeso, y dejar los días correr. Sin mañana y sin ayer, porque no se acaba ni mi amor ni mi amada. Sin saber cómo de gris la casa se vistió. se media Y seguimos con más música, con otro grande de la canción, además de Serrat, porque hoy comenzamos nuestra sección musical con la primera que siempre dedicamos al cine, con la banda sonora de la película Arma Letal, su segunda parte para escuchar al que fue considerado como el Beatle más discreto, el miembro más joven de este cuarteto de Liverpool que revolucionó la música y la vida en el siglo XX. Hablamos de George Harrison. Oeh, Pues además de la música, también hay tiempo de poesía, porque son muchos los, las personas, los artistas, que desde su casa y en este confinamiento pues ponen la máquina de la creación a funcionar mucho más para compartir con todos nosotros esos sentimientos y esas emociones que podemos tener durante una semana ya de confinamiento en este país. Y hay locas, locas por la poesía, como dijimos la pasada semana, como María Ángeles Sánchez, la periodista y fotógrafa María Ángeles Sánchez, como la profesora Maripaz Hernández, María José Pico, que se han unido y juntas y con muchas mentes han creado un nuevo poema para el día de hoy, que nos lo va a leer eh, pues, nuestro compañero Antonio Bazán. Buenos días, Antonio. Buenos te, días. te vuelvo a traer otra Me vez aquí a los micrófonos de Tele y Sobre todo para dar voz a esas mentes que están ahora funcionando a toda máquina. Venga, pues vamos a dar voz a ellas. ¿Qué te parece? Eh, ¿Cuál es el poema que, que hemos escogido hoy? Uno. Cuando esto pase. Vale, que pasará muy pronto. Seguro. Venga, vamos con el, con el poema. Cuando esto pase. Cuando esto pase, haremos esa cena prometida. Tendremos ese encuentro inaplazable, charlaremos hasta que despierte, hasta que despierte el día, abrazaremos las farolas, recompondremos los puzles interiores, agradeceremos cada gota de vida, mantendremos este hilo sin silencios, volveremos a ser niños por un día, uniremos con fuerza nuestras manos y reiremos y lloraremos recordando soñaremos con otras utopías los museos serán al cabo nuestra casa recordaremos lo que significa estar sanos dejaremos atrás el metro y medio hablaremos con calma frente a frente recogeremos el premio de la vida escucharé esa larga historia que me anuncias que lo bueno que nace no se pierda la sonrisa será el nuevo DNI y el beso la contraseña descubriremos que la fragilidad no se mide, que el amor cuenta hasta el infinito y que el futuro es un desierto con oasis. Pero mientras dura, nos abrimos al arte compartido y hacemos de la belleza nuestro escudo al amparo de la amistad y el tiempo lento. Pues cuando esto pase, ¿qué pasará muy pronto? Que sí, que lo sabemos. Volvemos con la siguiente entrevista. Material escano, todo para la construcción. Reformas y mejoras, material escano. Aislamiento térmico-acústico, material escano. Para impermeabilizar...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 La Glorieta con Rosmar y Alonso. Pues continuamos con la siguiente de las entrevistas. Tenemos con nosotros al responsable de seguridad y emergencias del municipio de Elche. Él es el concejal socialista Ramón Abad. Muy buenos días, Ramón. Hola, muy buenos días. Hoy comenzamos la segunda semana de confinamiento. Hemos dado tanto el mensaje del alcalde como de la delegada del Gobierno para que la gente se conciencie, apelara a la responsabilidad y quedarse en casa porque parece que el confinamiento aquí en Elche por lo menos está dando buenos resultados porque los hospitales y las residencias de personas mayores no los tenemos colapsados. Así es, así es. Y es de ahí la importancia de que la ciudadanía cumpla rajatabla. Este confinamiento porque, como bien dices, eh, los hospitales y las residencias de mayores eh, están en un momento tenso, pero sin llegar al colapso, como puede ser algunos hospitales de nuestro entorno. ¿Cuál es la situación? Porque los datos desde la Consejería de Sanidad no nos los dan pero sí hay informaciones que pululan por las redes sociales de personal sanitario que evidentemente aquí hay una preocupación y todos los ciudadanos nos preguntan cómo está la situación en Elche hemos dado que hay tres personas ingresadas en la UCI en el Hospital General, una en el Hospital Vinalopó y ninguna en el Hospital IMED ¿Son ciertos estos datos? ¿Que nos han pasado algún personal sanitario? Yo prefiero mantenerme en la prudencia y decir que, que en Elche tenemos que seguir en esta línea, en la línea de, de, del confinamiento, de quedarnos en casa, porque hasta ahora está más que demostrado que es la única forma de parar al virus, evitando las relaciones sociales, evitando el salir, evitando esta interrelación personal para que al final se propague lo menos posible este virus. ¿Y cuál es la razón oficial por la cual no se quieren dar datos en el CHE y solo se hacen a nivel de provincial y autonómicos? Bueno, pues eso es una competencia que recae ahora mismo dentro del estado de alarma en las comunidades autónomas y en el Ministerio de Sanidad y desde el Ayuntamiento somos respetuosos y vamos a respetar esta decisión y preferimos... Eh, continuar con esta labor de, de concienciar y de perseverar hacia el ciudadano, que, que, que es importantísimo que cumplamos estas medidas de aislamiento para que el virus no se propague. Ustedes dicen que son respetuosos, pero la pasada semana pudimos comprobar cómo el alcalde en un comunicado eh, que hizo público exigió a la Consejería de Sanidad que aclarasen eh, lo ocurrido en un geriátrico por, tras la muerte de una mujer de 75 años. Es que decimos que somos respetuosos de lo que tenemos que ser, pero cuando vemos que se falla en un momento puntual, eh, se falla de una manera grave que sí, conlleva una responsabilidad enorme, como fue la, la muerte de una, de una interna en una residencia de mayores, pues tenemos que exigir esa responsabilidad y, de hecho, la hemos pedido y que se llegue hasta el final para depurar esa responsabilidad. ¿Tienen ustedes datos? Eh, se ha aclarado, eh, ¿realmente esta muerte fue por coronavirus o porque tardó mm, más de una hora la ambulancia o es que no llegó la ambulancia? Eh, está en investigación actualmente y vamos a respetar. Eh, en lo que es el procedimiento de investigación y cuando ya se haga público pues eh, haremos las valoraciones oportunas. Hemos dicho que de momento usted considera que es tensa la situación en los hospitales pero no hemos llegado al colapso de otros hospitales muy cercanos. Está usted hablando o pensando en el hospital de Alicante, por ejemplo. Eh, usted ha dicho que hay, que hay que respetar ese confinamiento porque parece que está funcionando aquí en Elche pero ¿qué, qué les cuesta a las fuerzas y seguridad de cuerpos del Estado respetar? que los ilicitanos e ilicitanas respeten el confinamiento. ¿Cuántas multas se han puesto ya? ¿Cuántos incumplimientos hay? Pues eh, tenemos que decir que en una ciudad de 240.000 habitantes casi, la inmensa mayoría cumple estas obligaciones del estado de alarma, pero siempre hay un, un número mínimo de irresponsables, de insolidarios, que no están, tomando, no están tomándose en serio. Y ahí es donde actúan las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y es lo que llevamos de estado de alarma, pues ya llevamos casi un millar de denuncias puestas, así como cuatro detenidos, por incumplir estas, estas obligaciones. Cuatro detenidos en lo que a fecha de hoy un millar de denuncias, de propuestas de denuncias. ¿Cuál es la excusa que ponen este millar de, de personas que han sido denunciadas para salir de casa? Eh, más que excusa, eh, no, hay, no, no tienen una justificación para, para estar en la calle, eh, se piensan a lo mejor que son más inteligentes porque han burlado el control policial y lo que permite a las Fuerzas del Cuerpo de Seguridad del Estado es que, como la ciudad prácticamente está paralizada, cuando alguien sale a la calle sin justificación, pues se detecta enseguida por, por los agentes. Y entonces, eh, porque si alguien tiene un camino correcto, que es ir a un supermercado o a una farmacia, pues lo explica a los agentes sin ningún problema. Cuando empieza. A, a dar rodeos y a dar vueltas, pues al final es cuando los agentes detectan que no tiene un fin concreto y es cuando proceden a, a incoar estas propuestas de, de sanción. ¿Hay algún agente contagiado por coronavirus? No, a día, a día de hoy no tenemos ningún, ningún agente contagiado. Con lo que también funcionan los equipos de protección individual. Este fin de semana ha sido un fin de semana eh, duro porque hemos tenido ese puente de San José y esto significa que se han reforzado los controles policiales en las carreteras para evitar y sobre todo no sé si en Elche se habrá hecho para evitar la llegada de otros residentes de otras comunidades autónomas a sus segundas residencias en la costa de Elche en las playas sí. del de Se hizo con dos intenciones. Primero, evitar el desplazamiento de otras ciudades a, a, a nuestras peranías, a ese segundo lugar de residencia, y también eh, los propios ilicitanos que tienen en sus campos o en la costa esa segunda residencia. Por eso se incrementaron los controles en las salidas de la ciudad y en nuestras peranías para evitar precisamente eso. Y la verdad es que tenemos que decir que el nivel de concienciación es muy alto y la gente se lo está tomando muy en serio, lo, y salvo ese número mínimo de responsables y de insolidarios, la verdad es que tenemos que estar muy agradecidos del nivel de responsabilidad colectiva y del civismo que está demostrando la ciudadanía del país. De ese millar de denuncias, ninguno ha sido, ¿ningún ilicitano ha tenido esa tentación de desplazarse a su segunda residencia en, el, en la playa o en el campo? eh Vamos a ver, datos tan concretos no y tan puntuales, pues al final, uh -huh. dentro de ese millar que hay en la semana, pues ha habido tentaciones de todo. Entonces, al final, lo que tenemos que evitar es esas tentaciones para evitar ser uh -huh. sancionados también por la policía. Bien, y esta segunda semana de confinamiento, ¿cómo, cómo comienza? Eh, ¿Hay menos tráfico para los puestos para ir a, al trabajo? ¿Hay empresas que se están cerrando por parte de, de la policía? ¿Cómo está la situación en cuanto al trabajo? Pues comien comienza con una vigilancia específica en los polígonos industriales, en los dos grandes polígonos de nuestra ciudad, que es el Cheparque Empresarial y el polígono de Carbus. Y estos primeros días lo que estamos haciendo es un poco a título informativo, porque sabes que también las restricciones de ahí, de que circulen dos personas en un mismo vehículo. Entonces estamos a título informativo para evitar esos desplazamientos y que solo se hagan lo de aquellos que sean absolutamente imprescindibles. Eh, esperemos que también funcione. La actividad económica se ha reducido considerablemente, se ha reducido drásticamente, y tenemos que seguir vigilantes y atentos a que se cumplan estas medidas con toda rigurosidad. Hay algunas comunidades autónomas que ya están planteando cerrar el, empresas que no sean las de alimentación y, y servicios de primera necesidad. ¿Esto llegará a la comunidad valenciana? Al final, eh, esa competencia es del, del Estado, esa competencia es estatal. El, el, quien tiene que decretar el cierre de la actividad económica y solo dejar el servicio de esenciales no corresponde a la comunidad autónoma. Lo que ha hecho, por ejemplo, la región de Murcia es proponer al Estado ese cierre. Eh, yo creo que en estos momentos lo que se requiere es de una responsabilidad absoluta por parte de todos los responsables políticos y las decisiones que se tomen, que se tomen de manera uniforme y en todo el territorio nacional para que no comencemos aquí cada uno la batalla por uh -huh. su cuenta y que sea esto pues, un reino de taifa donde cada uno tire para su camino. Desde luego. De momento, esta segunda semana de confinamiento comienza y nos gustaría saber, Ramón Amar, eh, ya ha dado un balance, pero... De momento dicen que lo peor está por llegar, eh, no tenemos eh, una situación de colapso en los hospitales, pero ¿cuáles son las previsiones? ¿Cuál es el trabajo que ustedes están haciendo? Porque parece ser que en la institución ferial de Alicantina esas instalaciones po podrían servirles a ustedes para proponer a Sanidad que construya un hospital de campaña en el caso de que, de que el, nuestro sistema, nuestros hospitales se vean ya eh, colapsados. Sí, eh, ya lo que hicimos a principio de la semana pasada fue a requerimiento de consellería enviarle el número de camas hoteleras que tenemos en la ciudad, así como los responsables de estos establecimientos hoteleros, para que ponernos a disposición de, de la Generalitat en caso que necesitara utilizarlo como hospitales de campaña. Y el alcalde mismo también ofreció al presidente valenciano, a Timo Puig, las instalaciones de IFA para llegar al momento utilizarlo. Bien, parece ser que el primer paso, que es utilizar algunos de estos hospitales en principio para el personal sanitario, ya se va a hacer y ya están preparados y dispuestos para cuando se dé la pertinente instrucción. Además, eh, hemos visto como este fin de semana la policía local parece que se ha unido a la de Santa Pola y ha difundido un libro para ayudar a los niños a pasar el confinamiento en casa. ¿Conoce usted esta iniciativa? Sí, claro, claro, la pusimos, eh, la impulsamos también cuando conocimos cómo los compañeros de la Policía Local de Santa Pola la habían llevado adelante, nos pusimos en contacto con ellos y les dijimos que queríamos hacer algo parecido para los niños de Elche y la verdad es que nos cedieron gustosamente esa iniciativa, la adaptamos a nuestra ciudad y el sábado ya la pusimos a disposición en las redes sociales y en la página web de la Policía y del Ayuntamiento. Sobre todo pues, para aquellas personas, estos niños que son los que mejor están cumpliendo estas obligaciones de, del estado de alarma, que tengan con qué entretenerse también para que sea una labor pedagógica y sobre todo prometiéndoles que en pasar todo esto haremos una gran fiesta para que puedan... ...pasar un día estupendo con los agentes de policía. Nos faltarán días este año para celebrar cuando pase esta pesadilla. Ramón Abad, ¿tenemos al ejército o a la UME... ...todavía desinfectando los espacios públicos en Elche. Tenemos a la UME, tenemos al ejército, a los regulares también... ...y la verdad es que están haciendo todos los cuerpos... ...y fuerzas de seguridad del Estado, así como nuestras fuerzas armadas... ...una labor estupenda, una labor brillante que da esta sensación también de mayor seguridad y mayor respeto a las medidas tan, tan importantes y tan de extrema gravedad que se están tomando en estos momentos. ¿Qué está ocurriendo en el aeropuerto de Elche? En el aeropuerto de Elche ya hay tranquilidad, tranquilidad absoluta. Los primeros días fue un poco caótico porque eh, querían salir en masa los turistas que, que estaban de nuestra provincia, pero al final ahí también hizo una brillante labor la Guardia Civil, la Policía Nacional para que ya haya total normalidad y a día de hoy a estas horas el aeropuerto ya, ya, ya está totalmente normalizado y de hecho también ha circulado estos días por redes sociales un vídeo donde todo el personal del de, de aeropuerto junto a las cuerpas de seguridad se dan un aplauso mutuo para también ese homenaje que, que han hecho para ese esfuerzo tan, tan tremendo. Hemos no hemos podido reducir los accidentes, hemos tenido a primera hora de esta mañana un accidente mortal en la A7, pero en el municipio de Crevillente, en el Ralengo, eh, pero ¿cómo está la situación en Elche en, en cuanto a los sucesos? ¿Hay robos? ¿Cómo está la seguridad? Pues la verdad, la seguridad ahora mismo está volcada casi al 100% en este estado de alarma, sí, también... Eh desviar la atención a lo que es verdaderamente es la seguridad y la convivencia. Hay que decir también que al bajar la actividad pues bajan baja los delitos y en principio pues tenemos a toda la plantilla de la policía local, así como de la Policía Nacional, la disponibilidad de garantizar esa seguridad y convivencia en en nuestra ciudad. ¿Y el ayuntamiento eh, sigue trabajando a medio gas el, o, o cómo, cómo está la situación de los el funcionarios? Ayunt el ayuntamiento está trabajando, está trabajando de una manera maravillosa, la verdad es que una predisposición absoluta por parte de su personal y en, están haciendo teletrabajo y trabajo no presencial y atendiendo también todas las necesidades que puedan surgir por parte de la, de la ciudadanía Para, para, al final, toda esta emergencia social que vamos a tener encima una vez que pase el, el estado de alarma. Pues muchísimas gracias, Ramón Abad, por el parte de, de este día, del un lunes de la, primera, la segunda semana de confinamiento. Gracias por la información ofrecida. Muy bien, a vosotros, gracias. 101.4, Teleelch, Radio Marca. Persionera, tableros, parquets, cocinas y bricolaje.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 Y antes de la siguiente entrevista vamos con más música. En los clásicos de jazz volvemos a escuchar a la cantante Sole Jiménez, quien formó parte en los 80 de ese grupo mítico Presuntos Implicados. En los 90 compuso himnos y desde, come, desde que comenzó su carrera en solitario nos emociona con boleros, coplas, pero sin dejar de interpretar la propia alma del blues. La por el dos es el canto que arrastró el hambre y el amor y la música nació vestida de mujer, el lamento que acunó su dulce, y oscuro pie sentimiento en sus son genius del de ira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 Teleelch Radio Marca. Hola, somos Istiar Martínez y Marga García. A la una te informamos de todas las noticias de la ciudad. La información más completa en el 101.4. Teleelch Radio Marca. Sobre todo, Elche. ¿Se desgastan los neumáticos de tu coche de forma irregular?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 Con Rosmar y Alonso y seguimos avanzando en el programa La Glorita. Vamos a entrar en cuestión de minutos en la segunda hora del programa y ya tenemos eh, la siguiente de las entrevistas a otro miembro del equipo de gobierno porque queremos saber esa iniciativa que el ayuntamiento ha lanzado para coordinar las ayudas y las entregas de material en el Che con el fin de luchar contra la pandemia. La Concejalía de Promoción Económica ha habilitado una dirección de correo a la que todos aquellos que estén interesados en donar material o fabricar mascarillas, pues puedan enviar un mensaje o un formulario bien cumplimentado. Para hablar precisamente de esta iniciativa tenemos al Concejal de Promoción Económica, Carles Molina. Muy buenos días, Carles. Buenos días, Rosmari. ¿Qué tal? ¿El por qué esta iniciativa? ¿Tanto, tanta avalancha de, de colaboradores ha, ha recibido el Ayuntamiento. Bueno, primero te voy a poner un poquito en contexto. Eh, nosotros eh, consideramos que ahora mismo estamos, eh, bueno, estamos, consideramos, no, estamos en una, una alerta sanitaria y consideramos que ahora mismo la prioridad eh, es eh, centralizar todo lo que es el tema de los materiales eh, para eh, lo, lo que son los... Eh, del mundo sanitario, entonces eh, consideramos que que había que centralizar esa esa avalancha de, de, de, de grandísima voluntad, de muy buena voluntad que la, de tanto de las personas, de las empresas del Che, como las personas que están intentando desde sus casas pues echar una mano, que hemos decidido pues un poco centralizar este centralizarlo pues eh, para, para el personal sanitario, no todo el material para esas claro. mascarillas son, son útiles. Entonces, eh, hemos ofrecido esta mediación, eh, con el, estamos en contacto permanente con la Concejalía de Sanidad que también en contacto con los hospitales, para intentar homologar o que estos materiales que se entregan sean eh, pues los que verdaderamente necesitan este personal sanitario. Claro, porque ante la avalancha la voluntad es muy buena, pero las mascarillas deben fabricarse siguiendo unos criterios de calidad, porque luego pueden no servir. Ya no solamente los criterios de calidad, como, como bien dije sino también es el tema de los materiales. Queremos incidir sobre todo en eso, que no todos los materiales valen. Quiero decir, eh, hay gente, estamos observando, hemos observado que hay muchísima gente que está haciendo mascarillas pues, eh, pues con los materiales que tiene por casa o alguien con muy buena voluntad que los cede. Entonces, ese eh, pues, se puede utilizar como uso personal, quizás, pero no como uso profesional. O sea, es decir, eh, queremos andar a, entender a, a hacer entender a, a también a la gente que te vuelva a insistir, Rosmari. Eh, todos lo hacen con una voluntad, una gran voluntad de ayudar Lo único que pasa es que, que la voluntad de ayudar no, no nos debe de, eh, de quitar del camino, de entender que son para un personal sanitario y que podemos poner en riesgo su salud con ese tipo de mascarillas que no están con un material eh, homologado, con un material que no sea, que no sea útil uh -huh. para, para esto y podemos poner en riesgo su Su, su integridad y ahora es un personal que realmente es vital para, para nosotros. Bien, entonces, ¿cómo se centraliza todas las donaciones de materiales? ¿Eh? ¿Quién, ¿Quién hace el cribado? ¿Cómo, ¿Cómo se han organizado ustedes? Nosotros lo que estamos haciendo es lo siguiente, hemos puesto a la disposición, eh, a ver, he puesto mi correo personal porque al final, como lo va a recibir yo, pues para no crear confusión y como mi, eh, al final los mails están en el portátil, que son públicos. Eh, hemos decidido poner mi correo electrónico eh, ahí, ¿vale? Entonces, lo que hacemos nosotros es recibir esas peticiones. Nosotros, con ese formulario, eh, pedimos a, a, la, a las empresas que van a donar este, este material que nos digan la cantidad y, sobre todo, la composición para eh, a nosotros comunicarlo a, a, a, desde la Concejalía de Sanidad para ver si esos materiales son óptimos o no son óptimos para... ...en fin, pues para, para, este tipo de, para este tipo de mascarillas. ¿Desde cuándo ha habilitado su propio correo eh, personal? Desde, no, desde este fin de semana. El este fin de fin semana. De semana ¿Y cuáles han sido las donaciones que ya ha recibido, Carles? Sí, bueno, la verdad es que eh, hemos, tenemos en contacto ya varias, varias empresas... ...que se han, pues, se han puesto en contacto con nosotros, ¿vale? Y sobre todo también se han puesto en contacto eh, aparadoras y gente de, del mundo textil vale para para echar una mano que también luego intentaremos organizar un poco ese ese canalizar un poco esa esa voluntad para para que para que en fin, para que nos puedan echar una mano con, con la fabricación pero primero como digo lo más lo más importante de todo esto es eh, canalizar vía sanidad este tipo de materiales para, en fin, para para poder hacer este tipo de mascarillas que también llevan un proceso de desinfección bueno es que esto no es sencillo o sea lo que a priori puede parecer que es una mascarilla eh, ...nosotros no, nuestra finalidad es una finalidad eh, sanitaria... ...entonces uh -huh. debe llevar una, una serie de requisitos... ...entonces eso es lo que estamos nosotros trabajando... ...intentando pues eso, eh, uh -huh. hacer de mediadores con, con las autoridades sanitarias. Eh, por lo que me está diciendo, las mascarillas es quizá el material más frecuente que donan... ...pero hay empresas que también han ofrecido otro tipo de material que es muy valioso... ...y que ustedes están buscando como pueden ser los respiradores y bueno, eso también es… Eh, a ver, nosotros el tema de los respiradores eh, también estamos intentando gestionarlo, pero realmente eso eh, lo está gestionando eh, desde Sanidad, desde los hospitales, desde Consellería. Nosotros ahora mismo lo que estamos canalizando es que hemos, visto, hemos detectado una, una necesidad, que era de organizar este tipo de material, y eh, nos hemos ofrecido como mediadores para, para, para poder canalizar esto, para que sea más sencillo la canalización. Las universidades desde el primer momento ya pusieron todo el material que tienen en sus laboratorios en manos de sanidad, pero también tienen mucho material de investigación, impresoras de 3D precisamente para fabricar las partes de un respirador. ¿Hay más empresas como la universidad que han puesto esas impresoras 3D a disposición del ayuntamiento? Sí, bueno, también eso ya te digo que eso lo está canalizando a través de sanidad, pero, eh, como te comento, ha sido un torrente grandísimo de tanto universidades como instituciones públicas como eh, empresas privadas de, de intentar ayudar de poner eh, sus medios a, a, a disposición, no solamente del ayuntamiento, porque realmente el, el ayuntamiento eh, lo único que puede hacer es canalizar esa, uh -huh. esa, esa ayuda. Nosotros no podemos… Eh, esto realmente es sanidad la que tiene que, eh, desde, desde sus, desde sus eh, profesionales, son los que tienen que evaluar y, y gestionar este, este tipo de ayuda. Pero sí, realmente, lo que te vuelvo a decir es que eh, yo realmente me, me emociono un poco de ver... Eh, Elche es una, una ciudad solidaria, enseguida se ha puesto todo el mundo en marcha, eh, universidad, instituciones, personal... Eh, eh, hemos recibido ya te digo una avalancha de, de sobre todo de pues, gente que tiene una máquina en casa y que, y que se pone a su disposición claro, también todo eso lo tenemos que gestionar porque también tenemos que gestionarlo, estamos en un estado de alarma hay que gestionarlo con criterios de seguridad, es decir no, no, hay que tener en cuenta también hay que eh, ser un poco consciente que estamos en un estado de alarma y que, y que tenemos un protocolo de seguridad a la hora de la entrega no es lo mismo que si fuera Estuviéramos en, en nuestra vida ordinaria, que podemos organizar un reparto con personas, sino que debe estar todo. Pues un poco más, más parametrizado. En esta entrevista damos ahora la bienvenida a los telespectadores que nos siguen por la señal de Tele Elche y para ponerlos en contexto estamos entrevistando al concejal de promoción económica, Carles Molina, del Ayuntamiento de Elche, porque han puesto en marcha él mismo ha, puesto, ha ofrecido su correo personal para que todos aquellos interesados en empresas y particulares en donar material o fabricar mascarillas puedan enviar un mensaje y ese formulario cumplimentado como para luego hacer el cribado del material que pueda ser válido o no, para eh, proteger al personal sanitario. Es fundamental. Eh, eh, eh. Lo que más destacó, destacamos de usted, Carles Molina, lo que más ha destacado es esa avalancha de, de personas, de colaboradores que quieren donar esos materiales que se han puesto a disposición del ayuntamiento para fabricar mascarillas, aparadoras, empresas del textil. Eh, también hay otro tipo de empresas que, quieren que donan impresoras 3D para fabricar parte de los respiradores, que son aparatos que Sanidad debe homologar y debe luego eh, distribuir a los hospitales. Pero, Carlos Molina, eh, hay también un asunto que ustedes también están trabajando en el Ayuntamiento. Hemos entrevistado a Mariano Valera, al, al Concejal de Igualdad y Políticas Sociales, y está, están ustedes trabajando luego. Eh, cuando pase todo esto, la emergencia, la respuesta de la emergencia social va, va a duplicarse. ¿Y cuál va a ser eh, también la previsión que tienen ustedes desde la Concejalía de Promoción Económica para ayudar a las empresas, a las pymes y a los autónomos que están sufriendo los efectos económicos de esta pandemia? Nosotros, desde la promoción económica, lo que se está ahí trabajando con el Ayuntamiento, con el alcalde a la cabeza, estamos intentando, lo que vamos a hacer es de, estamos intentando canalizar toda la ayuda que ha venido por parte del Estado y, aparte, también eh, lo que podamos ayudar desde, el, desde lo local que es eh, pues en, en esas ayudas que podemos dar a las empresas eh, estudiar algunos tributos eh, que se puedan eh, que se puedan eh, minimizar eh, en fin estamos en en eso o sea hay que hay que ir de arriba abajo de lo estatal a lo a lo local o sea, es decir hay que hay que intentar canalizar todas esas ayudas eh, todas esas eh, pues todo lo que podamos ayudar la verdad es que nuestro tejido empresarial eh, está haciendo un, bueno, este es un gran problema y debemos intentar darle solución intentarle pues eso canalizar ayudas intentar minimizar el impacto aunque es difícil pero es minimizar cuanto menos el impacto y ayudar a, a estas empresas y autónomos a que pues eso a que después de, de esta emergencia puedan puedan puedan seguir adelante hay medidas concretas en lo local estamos ya estudiando las las medidas eh, para sacar un decreto Porque, claro, todo esto no es, claro, no es banadí. Eh, o sea, es decir, nosotros tenemos que hacer un estudio de, de, de en, en qué se puede ayudar. Además, no es que nosotros tenemos sentido, aunque hay sectores que, pues claro, evidentemente, cada sector pues intenta poner... Eh, eh, su programática, pero nosotros tenemos una visión de ciudad y nosotros debemos de eh, trabajar para, eh, para toda la ciudadanía, para todas las empresas de todos los autónomos de él. O sea, no, no, no en concreto, sino que estamos... Pues eso, son medidas que, que, tienen, que tienen un impacto positivo en la... Pues eso, al menos para minimizar ese... Ha hablado de los tributos, de los impuestos, y eh, precios públicos y tasas. Ustedes han hablado de aplazar suma, ha aplazado todos los pagos de los impuestos Perfecto. que estaban ahora, pero usted acaba de decir también que se plantean reducir, reducir impuestos a, la, sí. a los autónomos, a las familias, a las pymes… Bueno, vamos a ver. Eh, realmente, nosotros eh, el, los impuestos que tenemos son tributos locales. Entonces, nuestra, nuestra margen de maniobrabilidad es muy pequeño. O sea, es decir, nosotros, por ejemplo, sí que tenemos sobre eh, determinados impuestos que sí que se pueden minimizar. Evidentemente, no se pueden eliminar. O sea, es decir, eh, por hablar, por ejemplo, eh, de, de, de, pues sobre las terrazas. Nosotros el tema de las terrazas sí que se puede, eh, de, que se va a hacer o se hará será reducir esa, esa cantidad... Eh, por, no, por no uso. O sea, entonces, todo eso es lo que estamos estudiando detalladamente pues para dar una respuesta adecuada a estos empresarios y autónomos, por supuesto. En cuanto al turismo, usted también es concejal de turismo, ¿los hoteles están ya todos cerrados en el Che? Sí, ahora mismo están todos los hoteles eh, cerrados prácticamente, están terminando de, bueno, están cerrados eh, casi totalmente. O sea, que realmente la, la temporada turística La temporada turística pues está. Está realmente pues ya bastante, en sí, fin, pues que ya está prácticamente cerrada. O sea que se han, se han marchado los turistas ya de la ciudad. Claro, bueno, de hecho el, el estado de alerta así lo, así, lo, así lo pide y así se está haciendo cumplir. Pues Carlos Molina, hay mucho trabajo que hacer porque esto pasará y esperemos que pase muy pronto. Y tienen ustedes esperemos. que ayudar a todos los sectores económicos, están esto... muy afectados. Es muy importante también transmitir el mensaje de, de unidad, de intentar que todo el mundo se quede en casa y también desde la solidaridad y desde luego nuestro trabajo, que es el trabajo de las instituciones públicas, es intentar eh, que este problema pase cuanto antes las, tanto las instituciones sanitarias como las, las públicas eh, locales Y, y tratar, pues eso, que, que minimizar al máximo cuando pase todo esto y que esto es una, algo de todos y que pase cuanto antes. Es un reto muy importante al que se enfrenta el equipo de gobierno, sin precedentes, porque la ciudad les va a necesitar sí. cuando esto pase. Espero que no nos fallen. Carles sí. Molina, muchas gracias. Seguro que no. Muchísimas gracias a ti. Saludos, Romarín. elche Radio Marca 101.4 La Radio de Elche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 Queda a casa, protegíts-te i protegíts del contagi. S'ha decretat l'estat d'alarma per a frenar l'expansió del virus i per això no mes has de ir de casa per anar al teuljóck de treball i per a tornar a casa per a comprar menjar, farmacs o proveir de carburant. També pots fer o si has d'assistir persones amb dependència, has d'anar sols, excepte si es tracta de persones amb problemes de mobilitat. Davant del dopte pots fer un autotest o accedir a més informació a través de la web de la Conselleria de Sanitat sanpuntjeveapuntes. Y recuerda, si tenes síntomas quédate a casa y telefona al 900 300 555. Generalitat Valenciana. Tucha una viu. Materiales Cano, todo para la construcción. Reformas y mejoras, Materiales Cano. Aislamiento térmico acústico, Materiales Cano. Para impermeabilizar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 Y continuamos en esta segunda hora del programa La Glorieta, hablando precisamente, hemos terminado con el concejal de promoción económica, Carles Molina, y queremos hablar con representantes sindicales para conocer cuál es el Estado de los trabajadores, sobre todo de los trabajadores sanitarios en Elche. El concejal de Seguridad Ciudadana nos ha comentado que los hospitales no están colapsados, pero sí tienen una actividad intensa y que los geriátricos de momento están a salvo de brotes de infección del coronavirus. Pero queremos hablar con los representantes de los trabajadores para saber cuáles son las peticiones, las demandas y las necesidades de esos trabajadores. Muy buenos días, estamos con la secretaria de Comisiones Obreras, Carmen Palomar. Muy buenos días, Carmen. Hola, buenos días. Bien, la situación no, no es tan grave como eh, se vive en otros hospitales o en otras ciudades de la Comunidad Valenciana, donde sí hay muchos ingresados en UCI y la actividad eh, es también intensa. Aquí parece que es tensa la actividad en los hospitales, pero no, no se han colapsado de momento. Vosotros desde desde vuestro sindicato? ¿Cuáles son las quejas? ¿Siguen llegando quejas de trabajadores del personal sanitario y de dependencia de la falta de, de equipos de protección individual o no? Bueno, hicimos una, la nota de prensa que mandamos ayer noche, hacía referencia a todo el país valenciano, porque, como comentas, pues hay sitios donde la, la incidencia es mayor y otros sitios menos. En todo caso, se hace generalizado porque a lo mejor la incidencia aquí es baja, pero puede subir, como dicen las autoridades sanitarias. Por lo tanto, sí que eh, la prevención es muy importante en, este caso, en estos casos y, la, y los protocolos que se deben seguir pues nos parece que se deben cumplir y no dejar que los trabajadores también pues, estén expuestos a, a contraer el virus. Por eso era un poco ese, esa denuncia y ese llamamiento a que garantice la protección del personal sanitario y del sector de la de la dependencia. ¿Ustedes en estos momentos qué saben de la situación del personal sanitario y de los trabajadores de las residencias? Pues por lo que sabemos, la situación eh, a los trabajadores se les da las, eh, las medidas, se les dan mascarillas, se les dan guantes, la ropa se les lava en el mismo centro de trabajo, por lo menos en algunos de los que conocemos. Y, y en otros, pues, la situación como en el SAT, también están trabajando los servicios mínimos, también con mascarilla. No así, como digo, es verdad que la ciudad de Elche eh, no es como otras ciudades donde sí que se han dado casos. Por lo tanto, de momento aquí es verdad que es una situación más, eh, digamos, más controlable y que se están cumpliendo las medidas de, de protección. La nota de prensa que ustedes remitieron anoche, eh, ¿cuál es la petición que hacen? ¿Garantizar eh, los, los equipos de protección individual? Sí, que se tenga acceso a suficientes equipos de protección individual adecuados para todas las personas y en aquellos sitios también eh, donde se, ha, se han dado garantizar de manera preventiva por los test diagnósticos del COVID-19 para los profesionales sanitarios y sociosanitarios. En estos casos es importante, pues eso, que, que se frene todo lo posible y que no expongamos a la gente, ni a los usuarios, ni a los trabajadores a, al virus. Y si lo hubiera, pues tomar la medida eh, necesaria y reforzar allí donde haga falta reforzar la, las plantillas de servicios sociales en, todo lo, en toda su amplitud. Esto es en cuanto a la necesidad de ese personal que está en primera línea eh, de esta batalla, pero tenemos otros soldados que están en segunda línea o en la retaguardia que pueden eh, necesitar mucha más ayuda una vez pase, pase todo esto. Y estamos hablando de los trabajadores, porque eh, ¿cuál es el número de ERTES y a cuántos han afectado el cierre de las empresas? ¿Tienéis datos de Elche o de la comarca? Los datos que tenemos son a nivel provincial, puesto que los seres se presentan en la autoridad laboral, que es provincial, entonces los datos que tenemos son de, de la provincia de Alicante. No tenemos ese, ese dato. En total se han presentado un total de 3.587 expedientes de regulación de empleo, y que afectan a 20.635 personas en toda la, la provincia de Alicante, donde más afección tienes en el en el tema de servicios principalmente, y seguido por el tema de la de la industria. Ustedes pidieron al ayuntamiento, son datos que preocupan porque son miles de puestos de trabajo que se destruyen mm. y sobre todo en servicios y en industria. Ustedes pidieron al ayuntamiento una mesa de trabajo, supongo que no habrá, no, no habrá habido tiempo suficiente para. ...para convocarla por la situación en que estamos... ...en esta emergencia... ...pero ustedes qué van a pedir una vez pase todo esto... ...al Ayuntamiento... ...porque hemos hablado con el concejal de promoción económica... ...y nos ha dicho que están pues, intentando concretar... ...esas ayudas que vienen del plan de choque económico... ...del Gobierno... ...e intentando también implantar medidas locales... ...como la reducción de tributos... ...para determinados sectores... Mm -hmm. ¿Ustedes, ...ustedes qué van a pedir... ...o qué valoración hacen primero de ese plan de choque económico... ...y segundo que proponen que pueda hacer la Administración local, que es la más cercana. Claro, sí, porque las medidas de si una empresa se acoge a, a un ERE temporal, a un ERTE, que se dice, pues tiene toda una serie de, de medidas que vienen todas mandatadas desde, desde central, desde la Administración Central, de lo que se debe de hacer y luego pues todas las... Eh, la, las personas se tienen que apuntar al CEP, al labor, etcétera. Y ahí, es verdad, que hay toda una, una serie de, de, de pasos que estaban controlados. Luego, para los autónomos, igual. Entonces, llegado el momento, aquí en nuestra ciudad, pues sí, tenemos línea directa con, con el alcalde. En ese sentido, no hay ningún problema. La verdad que no nos hemos sentado, y ahora menos todavía, sentamos sí, físicamente, pero, pero vamos, que tenemos línea directa. Yo creo que sí que se puede valorar qué podemos hacer aquí en nuestra en nuestra ciudad una vez pasado Tenemos un acuerdo territorial por el empleo, el cual podemos activar y ver desde ahí qué podemos hacer una vez pasada esta situación. Ahora, con, el, con la prórroga de 15 días más de estado de alerta, pues estamos un poco, en ese sentido, paralizados. Yo creo que ahora lo primordial es eh, parar el, el virus del, de las maneras que haya posible y garantizar a todos los trabajadores que están... Eh, en sus puestos de trabajo garantizar que tengan unas medidas de seguridad y eso es como decimos, ¿no? que todos nos quedemos en casa y hagamos todo lo posible para, para no propagar el virus. Tiempo tendremos de hablar de las medidas que se van a necesitar para después, pero sí que me gustaría, Carmen, en esta entrevista hablar de lo que está sucediendo durante estos días de confinamiento. ¿Los trabajadores que tienen que acudir a sus puestos de trabajo eh, van con miedo, van sin protección? Eh, ¿cómo, ¿Cómo está el asunto de las denuncias? ¿Os llegan a vosotros quejas de trabajadores…? Sí, nos siguen, nos siguen llegando. Es verdad que ahora estamos en otra fase que es el empezar las empresas a negociar los, los ERTE, sobre todo todo lo que tiene que ver con las empresas que por obligación tienen, tienen que cerrar o pequeños comercios que tienen que cerrar, pero todos aquellos establecimientos que en la semana pasada aún no cumplían las, las medidas, pues todo lo que son de cara al público, como pueden ser los, las grandes superficies, los supermercados, hipermercados, sí que ya lo están cumpliendo porque lo vemos, ¿no? Eh, ahí lo que, como yo decía en otra ocasión, lo que pasa de puertas para adentro de una empresa, por ejemplo, de calzado o de otro tipo, donde está la gente dentro, es lo que tenemos que, que vigilar. Y, en ese sentido, pues, ponemos a disposición de, de todas las personas que nos estén escuchando los medios que tiene el sindicato para tratar de gestionar. No se trata de fastidiar a ninguna empresa ni de hundirla ni nada de eso. Lo que pasa es que la salud está por encima de todo eso. Y tenemos que garantizar que los trabajadores… Y trabajadoras de las empresas trabajan en condiciones. No se puede trabajar eh, sin las medidas de seguridad que, que se estipulan, ¿no? Sin los equipos de protección individual que, que se estipulan, ¿no? Y, ¿Y ustedes qué pueden y bueno, hacer? Desde ahí, pues nosotros eh, tenemos hilo directo con la autoridad laboral, con la inspección uh -huh. de Trabajo, para poner en su conocimiento estas situaciones. También tenemos la negociación. O sea, a nosotros no nos caen los anillos por hablar con las empresas y tratar de, de que esa medida se ponga en marcha, porque si no, pues están incumpliendo. Entonces, aquí es que incumple, igual que cuando salimos a la calle, no tiene razón de ser que, como, se, como están diciendo, pasear al perro un kilómetro y medio, pues igual el resto de cosas donde están en peligro la vida de las personas, pues no tiene sentido eh, seguir con esa actitud, ¿no? Habrá que ver qué soluciones le damos, ¿no? Entonces, o viene a través de la negociación o viene a, viene a través de la autoridad laboral, pues habrá que ir viendo, porque lo que tenemos claro es que los trabajadores no se pueden quedar mmm, desprotegidos. Vamos, desprotegidos, exactamente. Allí donde tenemos representación sindical es más fácil, porque hay más interacción, pero allí donde no hay representación sindical, pues ponemos a disposición el el sindicato para que la gente se, nos llame y nos consulte y tratar de, de solucionarlo en la página web de de Comisiones Obreras en las redes sociales están nuestros teléfonos uh -huh. y nuestro correo electrónico para cualquier trabajador que, y trabajadora que quiera consultarnos. Pues muchísimas gracias, Secretaría de Comisiones Obreras, Carmen Palomar y nos quedamos con ese dato. Hasta el momento se han presentado 3.587 ERTES en la provincia de Alicante, lo que afecta a muchos miles de trabajadores. Gracias. A vosotros. Hasta luego. 101.4 Teleelch Radio Marca Y antes de la ronda de noticias vamos a dejarles con una canción que hace falta música para relajarnos y por lo menos desintoxicarnos de tantos datos del coronavirus Y es que La Oreja de Van Gogh ha revolucionado durante estos días las redes sociales dedicando una de sus canciones míticas sobre todo a aquellos que lo están pasando mal en Madrid Puedes contar conmigo. Vamos a escucharla. Café con sal, ganas de Solo te... Tele-Elche Radio Marca, 101.4, la radio de Elche. Y nosotros continuamos en el programa La Glorieta, estamos ya encarando la última media hora y para ello vamos con la ronda de noticias porque ya tenemos a nuestra compañera Iciar Martínez. Buenos días, Iziar. ¿Cómo vas a recordar todo esto cuando pase? Pues no, no muy alegre, la verdad, pero bueno, una experiencia que nos da mucho que aprender también. Así que bueno, vamos a intentar sacarle el lado positivo de lo que tenga. Claro, eh, queríamos eh, este día es que todo fuera positivo, pero no ha podido ser. Sobre todo la ronda de noticias, porque comenzamos con ese trágico suceso que se ha, que se ha producido a primera hora de esta mañana. Eso es, han fallecido tres conductores en un accidente de la A7 entre El CI y Creviente. Ha sido sobre las seis. <coughs> De la mañana, ese accidente de tráfico entre dos camiones y un coche. Ha sido en la A7, en concreto en el kilómetro 528, eh, es en el término municipal de decreviente. Uno de los camiones se ha incendiado y los servicios médicos pues, han confirmado ese fallecimiento de las tres personas. Dos hombres por quemaduras y un tercer hombre ocupante del coche por el impacto de la colisión. Hasta ahí se han desplazado el SAMU y una unidad de soporte vital básico, pero desafortunadamente no han podido hacer nada por salvar sus vidas y más noticias, bueno, saben que ayer Sánchez, el presidente del gobierno anunció que el estado de alarma se prolongará 15 días más, bien, pues un profesor de la UMH de Bioestadística ha augurado que hasta el 30 de marzo no se aplanará esa curva, es Fernando Borrás, que ha extrapolado los datos de China a los de España para concienciar a los ciudadanos de que debemos ser estrictos en ese confinamiento y ya que es la medida más eficaz. Pues es más optimista que otros matemáticos de la Universidad Politécnica de Valencia, porque hablaron en un principio del 8 de abril que alcanzaríamos el, el pico... Y después eh, dijeron el, el 11. Uh -huh. Ya veremos, espero que tenga razón, Fernando Borrás de la Universidad Miguel Hernández. Esperemos que sea el mejor de todos en las previsiones y se cumplan. <risa> Eso es. Tocamos madera. Y, y va a dar otra noticia que no es noticia, pero es que son muchos los ilicitanos que nos preguntan el número de contagiados por COVID-19 aquí en Elche. Bien, pues no lo sabemos. Bueno, nosotros, sí, sí que se sabe, pero no oficialmente. Provincial, claro. Sabemos. No, no, en Elche hay tres ingresados en la UCI. En el hospital general, uh -huh. eso sí que, no, ¿Es no oficial, alto? pero sí que nos eso lo es. pasan los enfermeros, el personal sanitario nos lo dice. Claro eso que es. hoy a lo mejor eh, se ha incrementado, eso pero es. de momento parece que tenemos, está controlada la situación en Elche, en los hospitales de Elche parece. Sí, no el conocido. concejal de seguridad te ha dicho que que no están colapsados, pero que hay una actividad tensa, se sí, vive en sí. una actividad tensa. Pero, ICIAR, ¿por qué no, no tenemos datos oficiales? Porque conseguiría, cuando el coronavirus empezó a asomar las orejas, decidió que los datos lo daría a nivel provincial. Es decir, todos los días a la una la consejera actualiza los datos, pero por provincias no lo sabemos a nivel de municipio. Hoy a las 11 Ana Barceló también comparece. Estarás atenta a ver Eso qué datos es. da y luego cuando pase todo esto le pediremos explicaciones de por qué no quiso darlos es. a, por municipios. Cuando no, no lo, es que no se entiende. Ellos lo hacen por protección de datos para no alarmar, pero la verdad es que es un arma de doble filo porque nos podemos confiar Y, y no hacer caso, ¿no? Y a lo mejor salir a la calle por la, esa confianza de no saber los datos, no sabemos cuántos contagiados hay y que no nos da ya, no nos, eh, de y, miedo, ¿no? Claro, y que la información en estos momentos se puede manipular fácilmente con lo que eh, los es. datos oficiales se necesitan por Eso provincia, es. ¿vale?, pero también por municipios y más cuando estamos hablando de Elche, mm. la tercera ciudad más importante de sí, la Comunidad es. Valenciana. No podemos bajar la guardia. Efectivamente. Y bueno, para acabar un poquito más positivos, el Ayuntamiento ya saben que coordinan distintas acciones para pues, todo aquel que pueda pues, entregar material, fabricación de, ma de mascarillas, para hacer frente al coronavirus. La Concejalía de Promoción Económica ha habilitado un correo electrónico, este molina@elche.es y ahí pues, todos los ilicitanos pueden enviar sus mensajes, que van a donar la composición, la cantidad, para, para aportar su granito de arena en esta lucha contra el coronavirus. Yo me quedo con la iniciativa de la Policía Local de Elche. Que junto con la de Santa Pola va a difundir un libro para ayudar a los niños a pasar el confinamiento en casa. Es una iniciativa que nos ha comentado el concejal Ramón Abad. Y Ciar, ¿hay algo más? No, solamente quería decir eso que bueno, le, le preguntaremos a Ramón Abad por el número de denuncias y propuestas de denuncias hechas durante este fin de semana, porque como ha sido el primer sí. día de confinamiento, se hizo una mayor vigilancia en las entradas y salidas de Elche, pues para que no hubiese movimiento precisamente a segunda residencia Se lo hemos preguntado y ha dicho que ya alcanzamos el millar de denuncias, de propuestas de denuncias de personas que han incumplido eh, las normas del estado de alarma y creo recordar que ha dicho tres detenidos de momento, es lo que hay en Elche. La inmensa mayoría uh -huh. cumple las normas. Es. Me están diciendo ahora en este momento que a las 12 hace balance el alcalde del fin de semana, o sea que también nos aportará estos datos y seguramente otros más. Les informamos de todo a la una del mediodía en, en el de la UNA. Vale, a la UNA te toca a ti, Iciar. Eso es, hacemos relevo. Muchas gracias, Iciar, por el trabajo que realizas. Sí. Eh, hasta luego. Nosotros continuamos y esta ronda de noticias, ya saben que como no hay fútbol, eh, pues tampoco hay tertulia los lunes, pero sí tenemos a Paco Gómez, que está preparado para decirnos cuál es <coughs> La actualidad, el Elche Club de Fútbol me preocupa, te he escuchado esta mañana y me preocupa el estado de Jonatas de Jesús. ¿Ha empeorado o qué ha ocurrido? No, no, todo lo contrario. Buenos ah, días, Ross. Afortunadamente días. su evolución está siendo muy positiva, pero sí es cierto que lo pasó muy mal, como ha reconocido al diario brasileño Globo. Eh, algunas frases eh, dijo, eh, cuando fui a ducharme casi me desmayo en el baño, fue un dolor muy fuerte. ¿En el pecho? Nunca, sí, nunca lo había, él, él ingresó. Cuando le hicieron las pruebas el sábado pasado, no la anterior, con problemas respiratorios y con fiebre y reconoció que lo pasó francamente mal, que el dolor que sintió nunca lo había sentido, eh, que este virus no es una broma e incluso llegó a decir que él es un atleta y tenía mucho dolor, así que imagina una persona mayor. Bueno, no, yo no sé si atacará el dolor de manera más fuerte eh, a los jóvenes o a los mayores, pero lo cierto es que un deportista de élite como Jonathan de Jesús, que afortunadamente ha sido el único infectado en la plantilla del Elche Club de Fútbol, pues la verdad es que ha hecho estas declaraciones que cuanto menos llaman la atención, ¿no? porque muchos no conocemos afortunadamente lo que se siente con esta enfermedad. Pues esperemos no conocerlo nunca. Eh, Paco, eh. En, en este sentido destacar, insisto, que eh, estos son eh, palabras de, de Jonatas a, a este diario brasileño eh, porque ya lo ha pasado, incluso se le ve ya en su casa con una <ríe> bicicleta estática. La verdad es que la, eh, el Centro Deportivo eh, Cosmopolitan Wellness Club eh, le ha eh, llevado a cada jugador una bicicleta estática eh, para que bueno, pues vaya también eh, utilizando esta herramienta ...para el tema aeróbico y la buena noticia, insisto, es que la evolución, como reconocía Pacheta el pasado viernes en la rueda de prensa telemática, la evolución de Jonatas está siendo muy positiva, prácticamente ya no tiene síntomas e incluso, insisto, en sus redes sociales ha colgado esa imagen pedaleando y se le ve de nuevo... Eh, otra vez en forma. Bueno, es, yo creo que la buena noticia dentro de la mala, y es que desde que hace nueve días se produjo el positivo de Jonatas de Jesús, no se ha infectado ningún futbolista más. A diferencia de clubes de primera como el Valencia, el Español o el Alavés, que tienen cinco, siete o hasta nueve infectados, en este sentido creo que es muy positiva la noticia que nueve días después no haya eh, salido ningún positivo más. Y... Hay, que, hay que dar tiempo al tiempo, ¿eh? Sí, sí, sí, todavía sí, están porque... en cuarentena. Sí, no, está claro, a ver, la, está claro que la, la enfermedad no tarda, o sea, tarda en dar la cara a lo mejor 14 días, ¿no? Pero también es cierto que en otros clubes, cuando se conoció el positivo de un jugador, fueron cayendo. Sí, ¿no? fue encascada. Efectivamente. Aquí todos han pasado la prueba. No. están haciendo, pues entonces. No, no, no, no. no. Si no que, están haciendo que test. Que se sepa, que se sepa solo se le hace la prueba al que presente síntomas. Ese es un error. Ya, pero bueno, es lo que se decidió en su momento. Yo no sé si Como ahora... que ahora han cambiado, Me imagino seguro. que habrá cambiado el protocolo. Bueno, quieren cambiarlo. Lo que, que interesa que es no hacer hay. muchos test. Efectivamente. Está sí. claro. Pero bueno, también es cierto que eh, el que llamaba a los servicios de emergencia, si no era muy grave, le decían que se quedase en su casita y no le hacían test. Entonces, en ese sentido, ¿para qué te valía si tenías algún síntoma? Tenías que estar grave, ¿no? Como le pasó a Jonathan. Jonathan uh -huh. se acercó al hospital porque es que no podía más. O sea, es que esa era la, era la diferencia. ¿no? Y bueno, por otra parte, destacar algunas de las palabras del técnico blanquiverde que reconocía que con este parón en seco, para un deportista profesional es eh, sin duda grave este parón en seco, a mitad de temporada, para él va a empezar una liga distinta. Eh, cuando empiece la competición, que la idea es comenzar pues, a partir del 2-3 eh, de mayo, es decir, utilizar mayo y junio para. El finalizar la, la competición, Pacheta tiene claro que va a ser complicado... ...pero que mmm, todos van a estar en la misma posición. En este sentido, ninguno va a tener ventaja sobre otros... ...porque todos los clubes han parado en seco. Así que, en ese sentido, tras el parón, empezará una liga distinta. El Elche, recordamos que la va a comenzar con esa ventaja... Eh, ...de ser sexto clasificado con, un, con una ventaja de cuatro puntos sobre el séptimo... Pacheta, desde luego, no entendería otra cosa que no fuese reanudar la competición, que además ese es el objetivo de la Liga y de la Federación Española de Fútbol. Eh, como se ha suspendido la, la Eurocopa, pues hay fechas suficientes para que en mayo y junio eh, se reanudase y se terminase la competición. Incluso se llegó a afirmar desde la Federación que si hay que coger eh, la primera semana de julio tampoco pasaría nada porque luego lo que se puede es correr el calendario de la próxima temporada. Es decir, si la próxima temporada no, acaba, no empieza en mitad de agosto y tiene que empezar a primeros de septiembre, pues no pasaría nada. Así que en ese sentido, el objetivo de todos los estamentos futbolísticos es empezar, a reanudar la liga, nada de suspenderla, siempre que evidentemente eh, pues, eh, esta pandemia nos dé un respiro y vaya poco a poco yendo hacia abajo. Pues irá, irá hacia abajo y nosotros Seguro hacia sí. arriba. Seguro que sí, ya hay que... Desde aquí dar, in, dar ánimos a todos. Es cierto que estamos en números que, que, que asustan, pero, según dicen las autoridades sanitarias, hay que llegar hasta ahí para luego bajar en picado. Esperemos que sí. Así que nuestra recomendación, como siempre, que se queden en casa, que para eso ya estamos nosotros aquí para informarles, que se queden en casa. Y esa es la única manera de, de intentar que no se propague con esa velocidad la, la pandemia. Gracias, Paco. Nosotros continuamos ahora con... Con esta ronda de noticias y la vamos a cerrar también con la previsión meteorológica, que es importante saber el tiempo, porque mira que nos hace falta ahora el sol, pero vamos, tenemos lluvia, también es bienvenida el agua. Vicente Bordonado, ¿hasta cuándo vamos a tener esta inestabilidad atmosférica? Muy buenos días. Muy buenos días. Comenzamos la primera semana de la primavera marcada por la inestabilidad atmosférica. Durante las últimas horas hemos recogido cantidades que en el sur del Candel, en puntos como el Parque Natural del Hondo, hemos alcanzado los 37 litros metro cuadrado. Aquí en la ciudad Entre 21-23 litros metro cuadrado, 29 en la pedanía de Algoros, 25 en Derramadón En Torrellano hemos alcanzado 35 litros metro cuadrado, en Valverde 30 litros metro cuadrado Y es que la jornada de hoy va a estar marcada por la inestabilidad atmosférica Después de una noche con mucha nubosidad y temperaturas nocturnas Que no han bajado de los 12-13 grados en buena parte de la jornada para esta mañana paso de abundante nubosidad, viento en calma tendiendo a flojo de componente nordeste eh, conforme vaya avanzando la jornada no descartamos alguna precipitación de carácter débil muy puntual y muy localizada A lo largo de la tarde tendremos cielos muy nubosos o cubiertos El protagonista será el viento de levante, rachas que podrían superar puntualmente los 50 km por hora Se podría escapar alguna gota y las temperaturas diurnas similares a las de ayer Máximas que en buena parte del territorio no van a superar los 15-16 grados Mañana martes tendremos la dana o gota fría en el norte del continente africano, altas presiones sobre el continente europeo, aire frío en altura, viento de largo recorrido sobre la superficie marina y esto va a fortalecer la inestabilidad atmosférica. Una jornada con cielos muy nubosos o cubiertos, precipitaciones puntualmente moderadas durante buena parte del día, donde más va a llover de forma más intensa será en el extremo sur de la provincia de Alicante, región de Murcia y litoral norte de la provincia de Alicante. Ojo al viento de nordeste, rachas que podrían superar los 70 km por hora, temperaturas similares o a la baja máximas que van a rondar los 15 grados mínimas que durante esta próxima madrugada bajarán por lo menos hasta los 12 grados, miércoles jueves continuará una relativa inestabilidad atmosférica, apertura de algunos claros, no descartamos que se escape alguna gota, el viento ya flojo de componente este temperaturas máximas que van a rondar los 15-16 grados el viernes ya tendremos ambiente mucho más soleado con temperaturas en ligero ascenso máximas que van a rondar los 16-17 grados Farsa y molde de 101.4 Tele Radio Marca. ¿Por qué elegir Restaurante Martino?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 ¿Quieres tener acceso a Internet de alta velocidad, sin necesidad de línea telefónica, sin permanencia y sin necesidad de nuevo cableado? ¿Y desde solo 10,50 euros al mes? Llama al 966-319940 o entra en www.astronetworks.es. Astro Networks. Más de 30 años de experiencia en telecomunicaciones. Llar dolce llar. El coronavirus ens ha deixat a casa per uns quants dies, però quantes coses queden pendents i mai trobem el moment per a poder fer-les? Ordenar l'armari, muntar la prestatgeria, acabar el puzzle de 5.000 peces, beure Joc de Drons d'una vegada, contar contes nous als chiquets, inventar parables noves, buscar els calcetins que desapareixen en la llevadora... Però si alguna de aquestes coses... Es una gestio aan de gemeente. Ara pots usar la seva electrònica a través de internet. Sede. Elche. Es. La gemeente ontuonestigues. Y en cara que no quede merremei, llar dolsallar. Queda a casa i segueix les indicacions de les autoritats. Gemeente Elche. La glorieta. Con Rosmary Alonso. Pues estamos ya en los últimos minutos del programa de hoy de La Glorieta y queremos hablar precisamente del agua porque este fin de semana se celebró el Día Mundial del Agua, es un valor estratégico, está lloviendo, hay buenas noticias para los regantes y los agricultores por esta lluvia de primavera, pero no sabemos si habrá mejores noticias conforme pase todo esto de la pandemia del coronavirus para el trasvase Tajo Segura. Pues bien, para hablar de todo ello tenemos al presidente de la ASA de San Enrique, Ángel Urlina, y portavoz también de la Comisión Técnica de la Mesa Provincial del Agua. Muy buenos días, Ángel. Buenos días. Bueno, son, son buenos días, ¿no? Tenemos la lluvia, esta lluvia sí. que es tan beneficiosa y que sirve para el riego del Candelch, de la hemos tenido durante todo el fin de semana. Sí, sí, aparte de que está cayendo muy bien el campo del Che, también está cayendo muy bien en los envases de cabecera del Tajo de Segura. Y ahora lo haré con él, con lo cual nos va a ser posible un par de trasvases muy positivos. Sí. ¿Tendremos sí, trasvases del Tajo Segura entonces, de forma sí, automática? Sí. Concretamente, eh, se lo digo, mañana tarde, porque la, la ley dice que tiene que ser en los primeros días de la semana. ...cogiendo lo, el estudio de 1 de marzo... ...mañana, 24 de marzo... ...24 días después... ...se celebra la Comisión de Explotación... ...del Tajo Segura... ...que según los, los datos... ...que dieron el 1 de marzo... ...corresponde técnicamente... mandar ...38 hectómetros cúbicos... ...sin que necesidad... ...que, se, que lo apruebe la ministra... ...es un, un acto administrativo automático... ...y como está lloviendo... Ahora también en la cabecera, pues el 1 de abril, creo, con el 99%, que también serán 38%. Con lo cual da una garantía a los regantes del campo de leche para poder plantar ya las hortalizas de verano y poder seguir la actividad tan estratégica, como tú lo has dicho, para en esta crisis que tenemos nacional, para que la agricultura. ...y los alimentos son tan necesarios que nunca falten. ¿Va a haber suministro garantizado en Elche... Eh, ...de, de los sí. cultivo, de los productos del Camp de Elche? Sí, sí, sí, sí. Eh, esta mañana concretamente hablaba con el presidente de los agricultores... ...Pedro Valero, que me decía, él reconocía que... ...hablando esto de, del día del agua y, y que efectivamente... ...consideramos él y yo, él me ha dicho una palabra preciosa, dice... La agricultura y la ganadería es, es el sector estratégico, sí si Ángel, es pero, pero el agua es el que nos da la energía. O sea que efectivamente yo creo que sí, que los, los agricultores y los ganaderos están cubriendo con su labor social de que no falte ni alimentos ni agua para poder producir y cuidar los frutos que en este mes han florecido todos, los, los cítricos todos, todos eh, eh, los granados, o sea que no solamente los que se producen ahora, eh, las hortalizas también, los que tienen que, que, que salir y comer dentro de, de cuántos meses. Como ha estado usted hablando con el presidente de Asaja, ¿cuál es la situación en estos momentos del campo de Elche? Pues hombre, el campo de Elche ahora mismo, lo que lo que más miedo nos está dando todos, a ellos a nosotros, es la inseguridad. La inseguridad. ...que los planes hidrológicos que se están estudiando ahora... ...que tienen que acabar el plazo de la revisión... ...el 24 de julio... ...y luego seis meses más y tal... ...que las líneas que ha trazado el gobierno... ...en esos planes hidrológicos... ...no considera... El, ...a la agricultura, ni el agua para la agricultura... ...un valor estratégico... ...que a estas circunstancias justamente... ...lo están mostrando lo contrario... Toda la vida, toda la vida, el agricultor y el sector de, de la agricultura es eh, los más ecológicos, porque tienen la función de alimentarnos y, y sembrar y producir árboles que son fabricantes de oxígeno. O sea, el, los árboles son consumidores de CO2, que es el peligro del medio ambiente de, de esta época. Con lo cual, si hay alguien ejemplar, ejemplar En la defensa de eso es el agricultor y ahora mismo con la, con la situación actual en nuestro país, pues con los sectores como, tan maravillosos como están haciendo los, los sanitarios, la fuerza de seguridad del Estado, eh, toda la, la ciudadanía que está comportándose en casa, los agricultores no podemos estar en casa, tenemos cuidado, pero tenemos que cumplir nuestra obligación que es producir alimentos y que no haya ...no Salte de nada... ...más en estas circunstancias... ...que es tan difíciles... cruzar las fronteras. El estado de alarma... ...no cambia ni modifica en absoluto... ...el memorándum del trasvase Tajo Segura... ...si es de forma automática... ...el envío de los 38 hectómetros cúbicos... ...esa cantidad vendrá. Tiene que venir... ...si no, quien, quien diga que no... tendrá que, que firmar algo... ...e incumplirá la ley... Eh, eh, ...el 1 de marzo... ...estábamos en el nivel 2... En el nivel 2, eh, la ley concretamente de calidad ambiental dice que elevado por los técnicos la situación eh, es automático. O sea, solamente ese, ese acto administrativo de decir aquí hay tantos, aquí hay más de, de 599 metros, metros cúbicos, eso ya produce el mandato 38. Si o sea, hacen otra cosa, el agua, creo que se ateva. Eh, el agua, bueno, se puede confiscar bienes, el agua se puede confiscar también, ¿no? Se puede confiscar todo, pero con el fin de, ¿para qué? Para el bien común. ¿Y qué bien, y qué bien mejor común que el Levante Español, el ejemplo que está haciendo, cumpliendo con su obligación de producir hortalizas y productos frescos para que la alimentación sea adecuada. Ustedes, no hay más bien común que eso. Eh, ustedes también están preparando para 2020 ese aniversario, 600 años creo recordar, desde que se reclamó el trasvase Júcar Vinalopó. Sí. Pero 600 años después de esa reclamación histórica y con, el post ya con un trasvase, una infraestructura ya construida, ¿por qué todavía no ha venido el agua del Júcar, Albina López? Pues, pues, por lo que decía antes, porque tampoco estos gobiernos, el actual y el anterior, consideran estratégico. Es fundamental. Esto es que tienen el orgullo y el honor que un 27 de mayo de 1420, 1420 antes del descubrimiento de América... Cuando en Elche el máximo problema era que las mujeres se caían, no se caían, eh, un, en una situación muy parecida a esta, además, porque la historia de Elche, la, las pandemias y las pestes es muy icónico. En una situación como esta, de sequía, de desolación de, de, de, de, de y, de, y de fallecimiento de personas, el Consejo Municipal de la Villa de Elche, pues, pidió: vamos, a, vamos a, a, a pedir al Juca Vinalopó y, y mandar unas cartas a los jugadores de Villena. Todo esto está documentado en el archivo histórico del Chile. Y ahí empezó la historia del Juan Cabinado de Po y la historia de las reivindicaciones de toda la provincia de Alicante para traer agua a una provincia que nos dio la naturaleza, una bendición de sol, de todas las cosas, pero que nos falta agua. Y por eso estamos haciendo un acto que será muy reivindicativo, además que una cosa preciosa, que los profesores Gil Ocina y Andrés Rico están haciendo un libro precioso sobre eh, esta historia y, y en definitiva, todo el tema hidráulico de Alicante para que si las circunstancias nos lo permiten, 27 de mayo podamos hacer un, un acto bonito en, el, en donde se aprobó el trabase en la sala del Consejo Municipal de Elche, en el Ayuntamiento de Elche, presento don Antonio Girocín y Antonio Rico, el libro de, de, de 600 años de reivindicación de Júcar Vinalopo. Pues espero poder entrevistarlo en mayo aquí en los estudios de Telelche en Radio Marca sobre ese acto histórico y conmemorativo eh, que están preparando para el 27 de mayo en la ciudad de Elche con el fin de recordar esa fecha 27 de mayo de 1420, el primer día que el Consejo de la Villa reclamó por escrito el trasvase del Júcar al Vinalopo. Gracias, Ángel Urbina. Gracias y simplemente, pues, un ánimo a las personas que eh, cumplan lo que dicen las autoridades competentes, que nosotros también, aunque estemos trabajando, estamos con mucha más seguridad, los que tienen suerte de que pueden que estar en casa, suerte de poder estar en casa que se queden tranquilamente, que vamos a pasar, porque el Che de esto ha pasado mucho, mucho. Mm -hmm. Gracias. A vosotros. Teleelx Radio Marca. 101.4 La Radio de Elche. La SEO Electrónica vale, ha vale, arribat al Ayuntamiento pues de Elche ya para gestionar este trámites por Internet, on tú estigues, més ràpid, més cómode. sede.elche.es, Ayuntamiento de Elche a lo... es, pel Fons Europeu FEDER.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 Y recuerda, si tienes síntomas, quédate en casa y llama al 900-300-555. Generalitat Valenciana, Tocha Unaveo. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Pues hemos llegado ya al final del programa La Glorieta de este lunes 23 de marzo y nos vamos con música como hemos empezado. Nos vamos con la vacuna que la tenemos, no la física contra el coronavirus. Tenemos esa vacuna emocional con este himno el que nos dejó el dúo dinámico. Resistiré. Volvemos mañana.